que se resolvió es que el jueves vamos a presentar el proyecto de derogación, los dirigentes este, veremos si algunos compañeros nos acompañan por esto de que nosotros ya hicimos la, convoc la convocatoria Eh, y el ONCE, sí, paro provincial y paro nacional. Nos parece importante esto, por ahí cuesta explicar la gravedad de la situación que amerita que nos juntemos. Yo este, me estuve comunicando con el compañero Diego Romero del citraza así que vamos a ver si citraza también se suma, y bueno, yo creo que lo que podamos sumar y acercar va a ser importante eh, y generar la discusión política, por qué se da esta ley y en el marco de qué se da esta ley, y cuáles son los fundamentos políticos.